A partir de este momento, desde Campiñas, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Que la vida va a mejorar, que la vida va a mejorar, que la vida va a mejorar. Canten un samba de roda, un samba canso y un samba rasgado. Bueno, estamos lo estamos viendo, a, por lo menos lo estamos viendo ahí a Plinio y creo que nos escuchamos bien, así que vamos a ese encuentro. ¿Cómo estás? Hola Ángeles, buen día Hernán, gran gusto hablar con Radio Centenario y los oyentes de Uruguay. Muy bien, por supuesto Plinio con mucho tema para conversar contigo, empezando por. Esta crisis mundial que se ha desatado, pero especialmente viéndole esa punta de los aumentos de precios eh, de todo tipo, bueno, los que afectan a la canasta familiar, los alimentos, eh, que el otro día nos decían en Europa, los aumentos, por ejemplo, del precio del aceite comestible, eh, acá nosotros tenemos eso y todo ha subido, todos los precios, ¿cómo está afectando a Brasil? Mira, Ángeles, Brasil, eh, digamos, afectado por esta turbulencia internacional, sobre todo por el aumento en los precios de petróleo, porque la política de Petrobras es eh, maximizar la, el lucro eh, y después repartir los dividendos a los accionistas. Entonces, esto significa que cualquier aumento en el precio internacional del petróleo se refleja inmediatamente aquí en Brasil. La última semana tuvimos un tarifazo de precios de benzina y diésel de, de ma, mayor que 20%, dependiendo ¿no? en promedio, lo que es muy grande y, y, y va a generar un aumento de la inflación aquí en Brasil. Claro. Además de esto, los precios de commodities también van a aumentar y esto tiene reflejo inmediato aquí. Entonces, sí, la economía brasileña es bien vulnerable a lo que está pasando en la economía mundial. Cuando se habla de las los commodities, estamos hablando de elementos principales en lo que hace la alimentación, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? porque eh, entonces el, el precio del, del, del trigo va a aumentar entonces pan no uh, masa todo esto aumenta y es un componente importante de la de la canasta de alimentación de la población claro entonces, sí es una presión muy fuerte que hay y esto va, va va a tener repercusiones sociales en el medio plazo aquí la gente desconfía Por un lado es real de que hay una presión internacional con los precios, pero también cómo los gobiernos aprovechan a echarle las culpas de todo a la crisis internacional, ¿no? como siempre. Todo ahora Mira, la culpa es la crisis internacional. Ángeles, eh, esto no puede ser disculpa para que los gobiernos no hagan nada, pero la verdad es que la globalización... integró todas las economías de una manera muy fuerte lo que eh, aumenta la productividad del trabajo pero al mismo tiempo deja cada sociedad muy vulnerable a lo que pasa en otros lugares del mundo entonces es una posición cómoda de los gobiernos neoliberales, porque cuando hay problemas dicen, bueno no es culpa nuestra porque vino de afuera pero al mismo tiempo no hacen nada para que esto no se reproduzca claro. ¿No? Lo, lo que queda claro es la importancia de la de la autodeterminación alimentaria y económica de nuestros países. No hay mal alguno en integrarse, ¿no? en comerciar con los otros, pero la, la lección de, de casa tiene que ser hecha, que es nosotros tenemos que tener lo básico para no depender, no quedar muy expuesto sí. a las turbulencias de la economía mundial. Y es esto lo que la economía, la política neoliberal no hace. Hace una especialización muy fuerte de nuestras economías en la división internacional del trabajo y eso nos deja muy vulnerables. Sí. Bueno, pasamos a, a las cuestiones políticas. Si te parece, eh, acá se está anunciando en Uruguay la visita de Lula sí. para este mes que viene, en abril. Va a venir a reunirse con dirigentes del Frente Amplio. en su calidad de candidato favorito para las próximas elecciones eh, dicen que es una devolución que está haciendo de una gentileza de que tuvo Mujica con él que fue a visitarlo y entonces por eso viene pero es el movimiento a nivel por lo menos en la región él está recorriendo no sí Lula Lula tiene una digamos una capacidad de hacer diplomacia ¿no? y de hacer relaciones externas y él la utiliza ¿no? y tiene en realidad con Mujica una relación próxima porque la verdad es que Mujica siempre le dio la mano cuando él la necesitó, aún en los peores momentos de Lula, Mujica siempre ahí estuvo y Lula, digamos tiene una gratitud con, con Mujica, entonces yo creo que es muy razonable que haga este movimiento claro que todo ahora aquí en Brasil es campaña, entonces lo que él quiere decir es que es un hombre de paz, un hombre de diálogo, un hombre de, de unión, que, que logra conversar con toda la gente, un poco esto y de, del otro lado, Mujica tiene una imagen muy buena aquí en Brasil, ¿no? es un hombre, de, digamos que vende un poco la idea de un hombre sabio, un hombre que tiene de la paz, De, de la gente humilde y esto le conviene claro a Lula a propósito de Lula Plinio ahora estábamos leyendo información de agencias internacionales eh, de, que vienen desde Brasil sobre eh, Geraldo Alcmin que todo indica Lula si sí lo está impulsando que sea su compañero de fórmula ¿no? en las elecciones este hombre que se fue de los partidos tradicionales de la derecha para, para poder entrar a otro partido de los que vaya a ser aliados de Lula, eh, que está acusado de haber financiado de forma irregular al menos dos de sus campañas para la gobernación de San Pablo, se confirmó ayer, eh, hay datos que puede aportar el expresidente de la empresa Ecovías, Marcelino Rafar de Ceras, que firmó un acuerdo de colaboración con la, el Ministerio Público, la Fiscalía de San Pablo, confesando estas prácticas corruptas que involucrarían a Altmin. Mira, eh, volvemos al tema de la corrupción. Y este es un tema complejo. Eh, la realidad es que ya, ya lo discutimos aquí bastante los años pasados. El sistema político brasileño es corrupto, entero, Todos son corruptos porque el sistema se mantiene, ¿no? se aceita uh -huh. por la plata que viene de las grandes empresas. Los partidos que no son corruptos no pueden jugar en la primera división porque no tienen recursos suficientes. Entonces, esta es una premisa de la conversa, ¿no? pero no hay en el sistema judiciario brasileño ninguna intención de combatir la corrupción, porque si así lo hicieran, de hecho, derrumbarían el sistema político uh -huh. brasileño. Lo que sí hay es la utilización de informaciones sobre corrupción para hacer política pequeña, para hacer ataques personales. Entonces, yo no tengo ninguna información, pero yo sí sé, porque si eso se dice a boca pequeña, que el... Eh, el sistema de privatizaciones de las rodovías brasileñas fue de aquí de São Paulo, fue comandada por el PSDB y es una de las fuentes de recursos del PSDB, uh -huh. entonces probablemente esto sí es cierto, el problema es cómo se conduce esto si se conduce para de hecho ir a la raíz del problema o meramente para hacer política lo que parece es que la gente de, de los jueces ¿no? muy con la práctica muy parecida con la del juez moro utiliza esto para hacer política entonces en periodos electorales esto viene a, a flote y después se saca esto todo entonces es un juego que ya lo vimos pasó con lula eh, Claro que el PT también tiene sus fuentes de recursos, pero el problema es cómo esto es manejado uh, en la política, en la sociedad brasileña. Bien. Y también se lo menciona, dicen, ya, ya venía con antecedentes de, de Odebrecht, que hay directivos de Odebrecht que habían mencionado a Altmin también como receptor de dinero. No hay duda, si es verdad esto, ya, eh, no hay duda ninguna que... alguna relación, digamos, que es muy probable que existan relaciones espurias entre ellos, esto vale para todos los políticos eh, del, del orden, uh -huh. del establishment brasileño, no lo que no se entiende es por qué, que es un poco lo que protesta el PT, ¿no? por qué todos pueden robar y yo no, uh -huh. entonces eh, esto es utilizado de una manera vil, ¿no? Muy, muy negativa contra la política, contra los políticos, contra los partidos. Con esto, claro, no estoy justificando ningún tipo de ilícito claro. y, de, y de crimen. O sea, nada más estoy eh, eh, explicando cómo esto se utiliza aquí. Bien. Una cosa que queríamos preguntarte saliendo de Brasil y que muchas veces hacemos, porque sabemos que vos eh, te ubicás en América Latina, sin duda, y en particular en Chile, que tenés una historia en común porque viviste allí una época importante de tu vida, eh, la asunción del nuevo gobierno, las expectativas que se pueden tener, cómo has visto el inicio eh, del nuevo gobierno chileno, eh, el discurso que hace Boric cuando entra como presidente, Ángeles, yo creo que el comienzo fue, fue bueno, ¿no? Él anistió a los presos políticos y hizo un, hizo un discurso muy contundente colocando la distribución del ingreso como prioridad, ¿no? Y el, digamos, un, y la necesidad de hacer reformas para tener una sociedad menos desigual. Esto es positivo, pero ya conocemos que discurso no cambia la realidad lo que cambia la realidad son cambios concretos y los cambios que quiere hacer Boric solo van a ser hechos si el pueblo está en la calle en fuerte movilización o sea, no es Boric que hacen los cambios es la lucha del pueblo que coloca Boric como instrumento de cambios si el pueblo sale de la calle porque imagina que las cosas se van a hacer en los palacios muy probablemente quedarán frustrados. Entonces, es un buen comienzo, pero es importante que el protagonismo no quede con Borech y sí con las calles de Santiago y de todo Chile. Sí, ahí empezará todo el tironeo que ya conocemos de gobiernos que llegan bajo una definición progresista o de izquierda, Eh, Plinio, eh, que se empieza a reflejar, por ejemplo, en qué designaciones hace en el equipo económico, ¿no? cuando ponen a, incluso se menciona en este caso alguno que ya viene de administraciones anteriores, cuando ponen a eh, figuras del ambiente financiero o empresarial para tranquilizar a esos sectores, Eh, todo ese tipo de cosas que hay que, que identificar como señales cuando se empieza a aterrizar del discurso y de lo simbólico a las políticas concretas sin duda alguna, Hernán, muy bien eh, recordado porque la verdad es que no se puede hacer la cuadratura del círculo mm. yo no puedo tener en la economía un ministro neoliberal y en la educación y la salud un digamos un keynesiano que quiere hacer políticas sociales porque los dos se chocan uh -huh. y la realidad es que en, el, en este choque prevalece siempre la fuerza de los ministerios de la economía de, de la moneda de la política fiscal entonces por mientras no eh, lo que se ve es un una ambigüedad muy grande que se va a reflejar en una contradicción al mismo tiempo Les cuento, yo participo de un grupo de WhatsApp uh -huh. de los seis compañeros de curso. Esto de hace mucho tiempo. Entonces yo observo estas las reacciones y es un grupo que quedó muy muy digamos reaccionario. Uh -huh. Pero eh, y yo veo que lo, cuáles son los comentarios, o sea, la derecha espera un fracaso de Boric. para hacer el contraataque, ¿verdad? no respetan en nada la voluntad del pueblo y piensan abiertamente en el golpe, aunque ahora no haya ninguna posibilidad de golpe en el momento, pero es siempre una carta que la tienen ahí para tirarla en el momento oportuno, o sea, hay una lucha de clases muy fuerte, lo que determina la pobreza es el neoliberalismo, Es, no digamos que es la política del capitalismo contemporáneo y si no se enfrenta a esto eh, la, la, lo, las buenas intenciones no van a ser suficientes no uh -huh. además dicen que en el infierno está lleno de gente con buenas uh -huh. intenciones no sé si hay infierno pero es lo que dicen Sí, ahí hay por ejemplo eh, líneas muy concretas Eh, que hay que ver si, si pasa la prueba. Ellos han tenido un discurso crítico con las administradoras privadas de los fondos de pensión, que en Chile también han tenido una larga lucha ¿no? eh, para intentar anular ese camino privatizador de la seguridad social que ha habido en toda la región, que Argentina revirtió, por ejemplo. Eh, y uno de los postulados, por lo menos, que se ha mostrado, es eh, sintonía con combatir. Eh, la especulación financiera que con las pensiones que han significado las AFP en Chile. Por poner un ejemplo concreto de algo importante en la política económica que habrá que ver cuánto concretan sobre eso, ¿no? Sin duda alguna. ¿no? El problema es que eh, nosotros estamos en, el, en un mundo muy difícil, ¿no? que es este capitalismo en crisis permanente. Y la política es siempre profundizar los ataques contra los trabajadores, las políticas sociales, el medio ambiente. Este es una un denominador común de nuestro tiempo. Y bueno, ¿y cómo salir de esto? Y por, entonces, yo creo que no se sale de esto con medidas parciales. Se puede dar un paso atrás y después vienen dos pasos adelante, pero el problema es que para salir el neoliberalismo es irreversible. O se sale del todo o no se sale. Se puede regular un poquito, ganas tiempo, sufres menos, pero no resuelve el problema. Y esto es lo que está va a quedar puesto claramente en Chile, como ya está puesto en Perú y en Bolivia y en todos los lugares. O sea, hay que tener un, hay que colocar una cartada que sea para allá del neoliberalismo, para allá del capital. O sea, si no se pone un horizonte de socialismo, de cambios profundos, de una manera estructural, de man cambiar la, la, el modo de vivir, el modo de producir, yo creo que estas iniciativas generan muchas ilusiones y después muchas decepciones. Bueno, ¿te parece que queda algún tema eh, que no, no preguntamos y que sería bueno incluir en esta conversación? Yo creo que no, Ángeles. Para la semana está bien, aunque nuestra conversa nunca termina. Sí, nunca termina, es cierto. Bueno, Plinio, muchas gracias, como siempre. Yo que agradezco mucho la oportunidad de hablar con, con ustedes de Radio Centenario. Fuerte Un abrazo. chao, chao. Un abrazo, Plinio.